Son las 11 y 47 minutos. Así es, bueno, nos quedaba, nos queda poquito, muy poquito tiempo, pero no queríamos eh, dejar pasar la oportunidad de eh, entrevistar a Fernanda Cieza, por, bueno, hay un conflicto, están en Jujuy cerrando las inscripciones a cinco profesorados, eh, probablemente seis a partir del año que viene, ¿no es cierto?, porque el año que viene también el profesorado de música. Entonces, bueno, queríamos, es un conflicto eh, muy grave que está, que que, que estén sus primeros en sus primeros pasos, la lucha frente a esto. Y queríamos eh, preguntarle a Fernanda, bueno, cómo es eh, cómo se desarrolla este conflicto y cómo es la organización para resistirlo. Fernanda, ¿nos estás escuchando? Sí, qué tal, buenos días. Buenos días. Están? Bien, podrías comentarnos cómo cómo se da el conflicto. Nos queda desgraciadamente poquito tiempo, pero vamos a tratar de de Bueno. Entonces, si te queda poquito tiempo, lo primero que voy a decir por, por las dudas es que hoy nos concentramos a las 5 de la tarde en la Plaza Belgrano, al frente de la Catedral, Bien. con el fin de seguir manifestándonos en contra de la Resolución 72-39. Eh, la razón es que atenta contra la estabilidad laboral, con atenta con las necesidades de nuestro pueblo, particularmente con la de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que han tenido acceso a, a, a estudiar carreras de profesorado con fundamentales, como son la educación inicial, la, la educación primaria, la, la educación física, ciencias políticas y, y economía, y que hoy quieren, eh, digamos, empezar con, un, con una destrucción, eh, evidentemente, a través de esa resolución, cerrar carreras, aunque digan que no, está dentro de la resolución, parece claro. que a alguno se, se le ha chispoteado ahí la, la, la expresión... Las intenciones. Cual... ¿Perdón? Las intenciones. Se le ha, exactamente, se le, ha, se le ha burlado, digo yo, el inconsciente, y apareció eh, escrito en una de las de, los, de las hojas, largas hojas de la resolución, donde hay argumentos supuestamente modernizadores... Y, y de gran, de gran eh, capacidad de transformación. Son, son solo palabras que luego en la misma resolución se, se niegan a sí mismas porque en realidad eh, claramente están tratando de des, eh, desorganizar, desmantelar nuestro sistema de formación de, de profesores, de docentes, de maestros Eh, y a su vez crear un instituto que tiene una evidentemente una, una intencionalidad eh, diferente a, a, a hacer profesores con otras características doy el ejemplo en la misma resolución eh, hay dos cosas llamativas una es que para ser profesor hay que saber un idioma extranjero y dice preferiblemente inglés está escrito allí mismo y además dice que para poder este acceder a esos a esos cargos, van a llamar a profesores, eh, a, a, perdón, a jurados que sean de nivel nacional o e internacional. Y por otro lado, este, la otra clara intención de hacer algo que, que va no en el sentido de desarrollar lo que ya tenemos, o de, si tenemos que transformar, por supuesto tiene un montón de cosas para transformar en nuestra educación, pero tenemos los institutos, no tenemos edificios, pero a este, al IES-12, ya tienen, según... La misma resolución ya tiene, tiene edificio propio. Entonces creemos que, además también lo dice, esta, esta resolución es el inicio de transformación que quieren realizar en relación a otras a otras carreras. Ustedes estaban hablando de, eh, de la carrera de música. Recién acabo de recibir mensajes sobre rumores, por supuesto que son rumores, pero no dejan de, de preocuparnos porque creemos que van hacia allí que quieren también cerrar las carreras de psicología, filosofía y biología. A mí no me extrañan me extraña lo de biología, pero no me extraña que quieran cerrar filosofía y biología, porque evidentemente la lógica de la resolución es tener una, una formación concreta, pragmática que sirva para para los trabajos eh, más más básicos, que seguramente tienen intención de que sean mal pagos y este construir un nuevo edificio en una nueva una nueva formación, digamos, que sea para una élite. Claro. Así que bueno, por eso por eso estamos en contra de esta resolución. Eh, Fernanda, a, a, hablando de esto que comenta, ¿no? Justamente de la formación para una élite, se habla también de la creación de diplomaturas, que sería, digamos, lo, eh, lo adecuado para nuestra clase. Técnicaturas. Técnicaturas. Más... Sí. tecnicaturas, tecnicaturas, exactamente. O sea, eh, yo creo que la intención decididamente es de financiar el sistema educativo eh, gratuito y de financiarlo, achicarlo, ajustarlo, tal como lo expresó el presidente Macri claro. en su, en su última, eh, en su última eh, a, alocución y ahora eh, pretenden eh, llevarlo adelante aquí, pero con toda, con toda crudeza, porque además esta resolución, eh, según los mismos, las mismas autoridades, yo soy del PESO, del, del, del IE5, y según las propias autoridades, ellos se enteraron el miércoles pasado de esta resolución, o sea que no fue conversado ni siquiera con las autoridades, mucho menos con coordinadores de carrera, y mucho menos con... Los eh, interesados directos y, y principales que serían los docentes y los estudiantes, porque los estudiantes y si convocamos a padres y estudiantes a esta marcha, porque creemos que el problema eh, si bien eh, afecta a los docentes porque evidentemente es un atentado a nuestra, nuestra eh, al área laboral, eh, a su vez eh, creemos que los más perjudicados en realidad van a ser eh, nuestros jóvenes y, y por supuesto creo que los padres tienen que estar presentes como papás, presentarse, este, y, y, y bueno, si es posible autoconvocarse como lo estamos haciendo eh, los docentes. Lamentablemente no hay gremio que haya aparecido más que haciendo alguna declaración muy suave, eh, pero de ninguna manera ha expresado la intencionalidad de, de conducir ningún tipo de lucha eh, en contra de esta, de estas medidas que son terribles, además este, arbitrarias, autoritarias. Bueno, estamos sí. realmente muy tristes y muy molestos y molestas por esto no Fernanda Buen día se presentará sí, bueno. alguna medida legal con respecto a esto hay un sí eh, hemos hemos tratado de organizarnos para un poquito para poder eh, Somos muchas muchas personas y es complejo entonces hemos hemos dejado a cargo del instituto número 4 que es en cargo de los, los aspectos legales y por supuesto con un apoyo conjunto o de los que estamos incluidos en, en esta gran organización, porque en realidad no hay quien, no hay cabeza, sino que hay un montón de voluntades que, que intentamos organizarlos porque bueno porque es necesario hacer algo, porque no podemos dejar que esto pase. No Así podemos dejar que esto pase. Así es. Eh, bueno, Fernanda, nos, nos quedamos sin tiempo, sin embargo, eh, que, queríamos pasar esto en el informativo nacional y quedamos con el compromiso de, eh, si se puede, en eh, eh, mañana o pasado eh, poder ya entrevistarte en el informativo local bueno no hay ningún problema te agradezco mucho les agradezco muchísimo y les pido que sí eh, inviten a esta, a esta jornada que creo que tiene características muy importantes en nuestra en nuestra historia de lucha eh, provincial como decía una compañera sabiamente decía hace muchos años que no aparecían tantos docentes preocupados, movilizados, activos en la calle, pero no solamente en la calle, sino organizándose para poder eh, resistir una medida como esta hace muchos años. Claro. Desde abajo, con, con ninguna intencionalidad, con diversidad, o sea, como como que aquí estamos, más allá de las banderas que, que puedan poner, nosotros hay, hay docentes de todas las líneas políticas, gente que no adhiera ninguna línea política, estamos todos en la misma en el mismo lugar, en el mismo espacio, codo a codo, intentando eh, que les reviertan esta resolución que es nefasta. Así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Fernanda Cieza nos comentándonos cuál es eh, la situación hoy de los profesorados en San Salvador de Jujuy. Recordemos hoy, marcha 17 horas en Plaza Belgrano así es bueno ya estamos sobre el tiempo así que anchito eh, vamos a un a, a un intermedio Anibio. no vamos a terminar <risas> vamos a terminar este el reto. Naces y tu primera asignación es estudiar en su escuelas creces y si mostrar resignación ten causas en su heredad vacía de